de colombia distribuido directo ah, no. eh, básicamente hoy vamos a compartir yo llevo desarrollando esta actividad empresarial ya casi cuatro años y, y pues ha sido bien positiva la experiencia el cambio ha sido eh, radical y voy a compartir eh, en esencia qué, qué es lo que ha pasado en cuatro años y que he podido aprender en cuatro años y ¿sí? quiero aclararte algo quiero aclararte que todo lo que yo voy a hablar aquí no viene de mí Es información que yo he aprendido de personas que tienen más experiencia que yo en este negocio. Es un resumen de experiencias de personas que ya tienen resultados muy grandes en este negocio. Entonces, básicamente lo que voy a hacer es transmitir esas experiencias de ellos, ¿sí? Y básicamente tenemos en este momento, o ustedes tienen en este momento, una oportunidad enfrente de ustedes. La oportunidad de desarrollar un negocio probado en el mundo, ¿sí? Y, y que te permite unos resultados únicos, ¿sí? pero hay algo que debemos entender desde el principio y quiero contarles una historia acerca de esto. Resulta que hace tres años y medio, ¿sí?, una persona decidió, vio este negocio, hace tres años y medio o tres años una persona vio este negocio, ¿sí?, a las 8 de la noche y se entusiasmó con las posibilidades. Y se dio cuenta de que su vida vida podría ser mejor si desarrollaba el negocio. Y decidió invertir en la franquicia que le permitía tener acceso a este negocio y desarrollarlo. Invirtió en la franquicia y recibió un estuche de negocios de Amway, como esta cajita, que todos ven acá. ¿Sí? Y recibió un paquete de entrenamiento de PRONE. ¿Sí? Y a esa misma hora, a esa misma hora, una persona ve... ¿Sí? ¿Sí? vio el negocio también, y vio que había una oportunidad magnífica para su vida. Era el mismo día, la misma hora, y quien le habló del negocio era la misma persona, exactamente la misma persona, era el mismo punto en el tiempo. Esta persona también decidió hacer el negocio, y decidió invertir el dinero para desarrollar una franquicia. Exacto, esa persona entendió que era oportunidad y no mentalidad. ¿sí? Y de, y Ah, bueno, a ver si estaban atentos. Entendió que era oportunidad, que era mentalidad de no oportunidad. Entonces, básicamente, eh, riqueza es eso. ¿Y qué es lo que tenemos enfrente de nosotros? No solamente tenemos la oportunidad, Angüey te da la oportunidad, pero tenemos un sistema único en el mundo, único en el mundo para desarrollar ese estado mental y para aprender a construir en forma exitosa un negocio probado. ¿Sí? pero más importante que eso, para desarrollar un estado mental. Y te digo que es único, porque el sistema PRONE es único, porque el sistema PRONE no son cassettes, el sistema PRONE no son seminarios de esto, el el, el, el sistema PRONE no son convenciones, no son libros, no son conferencias, el sistema PRONE es un equipo de personas con resultados, un equipo de personas exitosas, ¿sí? que con su vida, que se comprometieron con su vida, Tuvieron éxito en sus vidas y están dispuestas a compartir esa información con otras personas. Ese es el sistema PRONES. Y eso no se crea de la noche a la mañana. Eso tiene 40 años de trayectoria en que personas han podido encontrarse con su destino y construir libertad económica, hacerse millonarios y libres con este negocio y poder informarle a otras personas de cómo lograr eso. Ese es el sistema PRONES. Y a través de CACED, libros, seminarios, convenciones, reúnen la información de todo ese equipo de maestros. Pero el sistema PRONES no lo tiene el que fabrique CACED, lo tiene el que tiene los maestros. Por eso es único en el mundo, el único sistema en el mundo que tiene los maestros para enseñar libertad económica y no maestros teóricos, maestros prácticos, personas que tienen los resultados. ¿De qué te sirve alguien teórico que no tiene los resultados? Ese es el sistema PRONE, ¿sí? Y ese es el sistema que tenemos en nuestras manos. Esta persona de allá no entendió eso. Pensó que el sistema era un gasto y no entendió que estaba enfrente de un sistema único en el mundo para lograr libertad económica. Único. Yo he encontrado otros sitios donde enseñen libertad económica, en el mismo negocio en que tú estás. Yo he encontrado otros sitios que te enseñan libertad económica, pero tú tienes que salir a ver qué creas. Pero aquí no solamente te enseñan libertad económica, sino te dicen dónde poner en práctica esos conocimientos y tener el resultado. ¿Sí? Es único. Y quien te enseña tiene los resultados. Y quien te enseña puede que no sea un buen orador, pero tiene los resultados. Y eso es lo principal para tener éxito en este negocio. Y vamos a hablar un poquito de eso, todas la, toda las 10 horas que dijeron aquí que duraba esto, ¿cuántas horas? Tres. Entonces, mira, básicamente, yo ya estaba programado para durar 10 horas, porque me dijeron que tenía que durar 10 horas, ¿sabían ¿Sabían eso? Entonces déjame contarte dos historias que nos pueden ilustrar qué es un estado mental de, de riqueza, qué es un estado mental de libertad económica y viene de, de una historia que todos ustedes conocen y es que en 1950, entre 1950 y 1960 Rusia lanza al espacio el primer satélite para hacer órbita alrededor de la Tierra, ese se llamó el Spunik-1. Estados Unidos estaba investigando continuamente en esa área y no lograba ese resultado. No lograba poner un satélite en el espacio. Pero ahí adivina que pasó en esa misma década, de 1950 a 1960. Rusia lanza al espacio un ser vivo, una perrita llamada Laika. ¿Sí? Y adivina que había logrado Estados Unidos, no había logrado esos resultados. Estados Unidos, a pesar de sus esfuerzos, sus investigaciones, no había logrado el resultado de poner ni siquiera un satélite alrededor de la Tierra, mucho menos un ser vivo. Pero ¿sabes qué pasó en 1959? Rusia lanza el primer satélite a hacer órbita alrededor de la Luna. Y ahí, que, ¿qué pasó en Estados Unidos? El presidente John F. Kennedy se reúne con el Congreso de los Estados Unidos y les dice, antes de que se acabe la próxima década, vamos a poner un hombre en la Luna. ¿Había qué dijo el Congreso de los Estados Unidos? Está loco. ¡No! ¿Les suena eso familiar? Eso no existe. Eso no funciona. Se rieron. Pero ¿sabes qué? John F. Kennedy dijo, un hombre en la luna existe. ¿No? Nosotros simplemente tenemos que descubrirlo. Y se reunió con la gente de la NASA, les transmitió el sueño, la visión, y lo que sucedió es que en 1969 estaba el señor Ned Armstrong bajándose en la luna y pisando la luna. Pero lo interesante de ese episodio es esto. Había miles de televidentes en el mundo entero observando ese episodio en televisión. Y ahí una que decía la gente en sus casas observando el episodio en televisión. Decía, es imposible, es un montaje de televisión. Igual sucede con este negocio, igual sucede con las personas que deciden emprender un camino hacia el éxito. Igual sucede con cualquiera que se le ocurra una buena idea para triunfar en la vida. En este negocio cuando entramos... Nos muestran este libro u otro, que que haya cafecito. En este libro aparecen personas que son parte de ese equipo de personas que hoy en día, que algún día estudiaron cómo tener éxito en esto, hoy en día lo tienen, son libre económicamente y hoy en día son maestros a través de ese sistema de cómo tener éxito con esto. Este libro es el que no tiene nadie en el mundo, es decir, nadie en el mundo, ninguna corporación a nivel mundial tiene un equipo humano de millonarios libres como este dispuestos a enseñar a otros millonarios libres como este. ¡Nadie en el mundo! Y eso es lo que hay que entender, ¿sí? Cualquier organización en el mundo quisiera tener un equipo de líderes como los que nosotros tenemos, que son personas como tú y como yo que están eh, trascendiendo en esta tierra, ayudando a otros a lograr lo que ellos ya lograron. Y entonces te muestran este libro cuando uno entra en el negocio y apareces en la página de, de un señor Foley, por ejemplo. Tim Foley. ¿Han escuchado hablar de él? Y apareces en esta página. ¿Sí? Y entonces yo no sé si tú eres como yo, pero lo que yo dije fue esto. ¡Ja! Ese es un modelo. Mira esa sonrisa. Mira esa mujer tan hermosa. Esos son modelos que les paga la corporación para inspirarnos, para motivarnos. Pero esas personas no creo que hayan entrado al negocio con la misma cajita y el mismo paquete de entrenamiento que yo. Yo no creo. Esos son personas para inspirarnos. Mira esa casa. Se nota a leguas que es una maqueta. ¿Se acuerdan el episodio de la luna? Es imposible, Neil Armstrong aguantando frío allá en la luna, bueno, yo no sé si haga frío, me imagino, y aguantando frío allá o tratando de moverse allá, y personas diciendo, se preparó por años para poder estar allá, se entrenó, se capacitó, usó un sistema, no era el deprón, pero usó un sistema para estar allá, de entrenamiento, capacitación, un estado mental que le permitió estar allá. Y personas decían que era imposible, que era un montaje. Estas personas se capacitaron, se entrenaron con el mismo sistema que está en tus manos y hay personas que dicen que es imposible. Como yo, al principio. Y luego llegas a la página de, de Orsini y ves allí un Cadillac y dices, ¡Ah, ese carro es de concesionario! Eso ahí lo piden prestado para inspirarnos. ¿Estamos de acuerdo? Se parece al negocio, ¿no? Se, se parece todo. Y mira esto. Otra historia. Henry Ford. ¿Sí? Henry Ford tenía un gran sueño y era la producción en masa de automóviles, automóviles, y resulta que, de vehículos automotor, y resulta que ese sueño él lo transmitió a la empresa que él trabajaba, que se llamaba la sociedad Edison, y la sociedad Edison no creía en su sueño, y un día se reunió con Henry y le dijo, mira Henry, tú eres un muy buen trabajador, pero te queremos atender, te queremos doblar el salario con una sola condición, que renuncies a tu sueño, y ahí viene a hizo Henry, renunció, pero la sociedad Edison, ¿sí?, y siguió adelante con su sueño no hizo como algunos hacen en este negocio que alguna familiar, amigo, vecino que no tiene libertad económica que está esclavizado en lo que hace y dice no, yo no creo que eso funcione y ya renuncia a su sueño de libertad no, Henry no era como algunos de nosotros Henry siguió adelante en su sueño y entonces creó algo que se llama la sociedad de automóviles de Detroit con unos socios y empezaron a producir 6 a 7 automóviles por año pero él quería más Y entonces los, los socios no compartieron la idea. Entonces se salió de esa sociedad y creó lo que hoy en día es Ford. Y empezaron a producir el primer año 1.708 unidades. A los cinco años ya habían como 6.000 unidades al año. Hasta llegar a una cifra de 35.000 unidades por año. Hasta llegar a una cifra de 4.000 unidades por día. Y te voy a decir algo, 4.000 unidades por día. Te voy a decir algo, en este momento pueden haber personas que te dicen, no funciona, como le, dice, como le dijeron a Henry Ford. No funciona. Hay personas que te pueden estar diciendo, ese negocio no funciona, ese negocio no sirve, como a Henry Ford le dijeron eso. Y, y los que le dicen eso a Henry Ford no era cualquiera. Eran expertos, eran profesionales, eran economistas. Henry, no va a funcionar, estás loco. No era cualquiera. Pero Henry siguió adelante con su visión y su sueño. El que te puede estar diciendo que este negocio no funciona puede ser no cualquiera. Puede ser alguien a quien respetes y admires mucho. Pero yo te reto a que sigas adelante en tu sueño, ¿sí? Porque eso es lo que yo he hecho. Y cuando pasemos a la segunda parte y cuando conozcan un poquito de mi historia, se dan cuenta que la única clave es seguir adelante en lo que tú quieres, seguir adelante en tu visión de estar aquí, en por qué quieres hacer este negocio. Y vas a ver que este negocio es único, ¿sí? Cuando te cuente un poco más. Pero pero básicamente, te voy a decir algo, esto está empezando en Latinoamérica. Esta es la visión que tenemos, esto en Latinoamérica no ha pasado nada, ¿sí? Latinoamérica todavía no tiene la conciencia para que se produzca la explosión de este negocio. Latinoamérica cada persona que está en este negocio, que tiene una franquicia de agua y en este momento en Latinoamérica es un pionero en un concepto totalmente nuevo. Esto hasta ahora comienza en Latinoamérica. Lleva cua, casi cuatro años en Colombia, pero te voy a decir algo. El del país que más lleva es Brasil de Latinoamérica, en el país que más lleva de Latinoamérica es México o Panamá, no sé, pero de Sudamérica el Brasil, que es como ocho años. Y en, en México, que lleva más de 10 años, hasta ahora comienza. En México hasta ahora comienza y lleva más de 10 años. ¿Sabes por qué? Porque todavía Latinoamérica no tiene la conciencia colectiva que se requiere para que esto produzca una explosión total. Pero los pioneros que vayan construyendo paso a paso el negocio hoy van a poder participar de la abundancia de mañana con este negocio. Eres pionero si estás aquí hoy. Pionero en un concepto diferente. Pero los pioneros tienen que hacerse resistentes a la crítica. Y tienen que recordar el principio de Albert Einstein, que decía, eso lo dijo Albert, no yo, decía, los grandes pensadores siempre van a encontrar una fuerte oposición en las mentes mediocres. Eso no lo digo yo. ¿Sí? El pionero tiene que hacerse fuerte a la crítica. ¿Lo repito? ¿Quieren doble? <risa> bueno... Los grandes pensadores siempre encontrarán una fuerte oposición a las mentes mediocres, en las mentes mediocres. ¿Sí? Los grandes pensadores siempre encontrarán una fuerte oposición de las mentes mediocres. ¿Sí? Y Henry fue pionero. ¿Qué te voy a decir algo? El que se quede y el que construya esto paso a paso en 5 a diez años, 5 a diez años Van a estar entrando 4.000 nuevas franquicias por día en tu organización. 4.000 nuevas franquicias por día. Así como a Henry le pasó. 4.000 autos por día. 4.000 nuevas franquicias por día. Es visión. Es visión. ¿Sí? Pero miremos qué es lo que hay que cuál es el estado que hay que desarrollar ahora te voy a decir algo no ne, no entramos al negocio con ese estado mental yo no entré al negocio con visión yo no entré al negocio con sueños yo no entré al negocio con lo que se requiere para triunfar en la vida y en este negocio. Yo no entré con ese estado mental. Los diamantes, las personas de éxito en este negocio, las personas que tienen libertad económica en este negocio, no entraron al negocio con ese estado mental. Lo desarrollaron con el sistema PRONER. Pero, ¿qué estado mental desarrollaron? Miremos, mira miremos. Aquí está la persona que triunfó, ¿cierto? Esta es la persona que triunfó. Vamos a ver qué tenía esta persona. esa persona, wow Tenía visión, desarrolló visión. ¿Tenía o desarrolló visión? Tú puedes entrar a este negocio no tener visión, pero si te quedas el suficiente tiempo, tarde o temprano el sistema PRONE te muestra la visión y el panorama de lo grande que es esto. Puede que no tengas visión, pero por favor, quédate el suficiente tiempo para entender la magnitud de esto. Visión. Esta persona entendió que tenía que tener un porqué, un sueño, y desarrolló un sueño. Puede que cuando entró al negocio no tenía un sueño, bien claro pero con el sistema PRONET fue desarrollando ese sueño, fue organizándolo, fue enfocándolo, hasta que descubrió el re motivo real por el cual iba a triunfar en esta actividad y en la vida. Tenía un sueño. Esta persona desarrolló entusiasmo. No todos entran al negocio con entusiasmo, ni todos tienen entusiasmo controlado, pero el sistema PRONET te va a permitir desarrollar entusiasmo con la vida controlada con el negocio, con tu familia, desarrollar entusiasmo con todo y mantener ese entusiasmo. ¿Sí? Esa persona desarrolló altas expectativas. Altas expectativas. Esa persona entendió con el sistema Prones de que tenía que fijarse altas expectativas. Yo leía la otra vez que el peor error de un ser humano no es tener metas demasiado grandes, sino me, tener metas demasiado pequeñas y lograrlas. Que el peor error no es tener metas demasiado grandes, sino tener metas demasiado pequeñas para la vida y lograrlas y quedarse ahí. Altas expectativas. Actitud positiva. No todos entramos a este negocio con actitud positiva, pero si tú quieres triunfar en la vida necesitas desarrollar actitud positiva. ¿Cómo la vas a desarrollar? Con el sistema prona Así la hemos desarrollado nosotros, actitud positiva. Esa persona desarrolló creencia en sí mismo y en los demás. Creencia en sí mismo y en los demás. Esa persona desarrolló fe. Esa persona desarrolló... ¡Ay, hay una cual falta! ¡Acción! Esa persona, gracias al sistema PRONE, tarde o temprano entendió que si quiere triunfar en algo y en la vida, necesita desarrollar acción consistente, constante, consistente, acción. Te voy a decir algo, el peor el peor enemigo del éxito es postergar. Empieza ya y vas a ver cómo el trabajo se realiza. No pienses mucho, empieza ya y ya vas a ver cómo el universo ayuda para que el trabajo se realice. Empieza ya tu camino a diamante y vas a ver cómo las cosas se van ordenando, el conocimiento va apareciendo, las personas van apareciendo, el universo te ayuda. Cuando un ser humano se compromete con su acción, el universo ayuda y las cosas se facilitan Pero el universo no, no, no ayuda a quien es inconstante. El universo no ayuda a quien hace una semana y para una semana, hace una semana y para una semana. El universo no ayuda a quien hace un mes y para un mes, hace un mes y para un mes. Te voy a decir por qué personas no triunfan en este negocio. Esta persona hacía, parada hacía, parada hacía, parada Esa persona no hacía mucho, pero no paraba. No hacía mucho, pero no paraba. Esta persona hacía muchísimo más que esta cuando hacía. Él hacía muchísimo más que esta cuando hacía. Esta persona no hacía mucho, pero no paró. No para. Poquito todos los días, pero no para. ¿Te das cuenta? Además, esta persona trabaja con el sistema PRONER. Entonces hace menos. Esa persona trabajaba sin el sistema PRONER. Lo único que recibió el sistema PRONER fue el estuche de entrenamiento inicial, el toolbox. Y de ahí en adelante no quiso saber más de PRONER. Entonces esa persona trabajó más duro. ...pero no tuvo resultados... ...porque con el sistema PRONESTO es bien fácil de hacer... ...ahora vamos a seguir con eso... ...bueno, acción... ...acción... ...a ver qué tiene esta persona... ...a ver qué le pasó a esta persona... le pasó? Esta persona... ...lo que puso en su mente... ...mira lo que puso en su mente esa persona... ...críticas... ...se dejó afectar por las críticas... ...tú no puedes basar tu futuro... Tú no puedes basar tu futuro en la opinión de quienes simplemente ven televisión mientras tú construyes un futuro mejor para tu familia. Tú no puedes basar tu futuro en la opinión de quienes simplemente ven televisión mientras tú haces algo grande por tu vida y por la de tu familia. sí Pero esta persona se dedicó a enterarse de la crisis del país. Entonces cada día acumulaba más noticias por las cuales no podía funcionar nada en este país. Y esta persona... Empezó a criticar el gobierno, a quejarse, a echarle la culpa al gobierno, a la guerrilla, al tratado, a la cosa, al país, al mundo, a la asiática, a la no asiática. Esta persona le metió mucha basura a su mente. En vez de meterle información que le permitiera ser mejor. ¿Sí? Mira. ¿Y sabes qué es lo triste? Va a decir que lo triste lo triste es esto esa <risa> persona ha podido ser tan exitosa como es lo triste es esto esa persona ¿sí? esa persona empieza a hablar cosas que no son del negocio y no se ha dado cuenta que la falla no estuvo en el negocio estuvo en sí misma no se dejó asesorar pero sabes que lo bueno esa persona puede volver a entrar al negocio y cuando vuelva a entrar va a entrar en el grupo en el que esté triunfando y ese vas a ser tú. ¿Te das cuenta? ¿Sabes quién es el que más pierde el que más deja de ganar en este negocio? Porque en este negocio no pierde nadie. ¿Sabes quién es el que más deja de ganar? ¿Quién se sale? ¿Te das cuenta? ¿Quién se sale? quien para de hacerlo? Y quien no entra desde luego. <risa> quien nunca entra. Cuando yo entro a este negocio, yo le hablé de este negocio a personas que tenían tres carros, cuando yo tenía cero carros, cuando yo andaba en bus había personas que tenían tres carros, y yo les hablé este negocio hace cuatro años, yo les hablé y les dije, oye mira la oportunidad de ser libre económicamente, con entusiasmo, no quisieron hacer el negocio. Cuatro años después yo voy saliendo en mi carro, y encuentro en la esquina esa persona que yo le hablé hace casi cuatro años del negocio, y está tomando bus, y yo paro el carro, bajo el vidrio, le digo, ¿para dónde vas?, Él me dice, ¿hacia dónde va Yo le digo, yo te puedo llevar, yo te, yo te acerco. Él se sube en el carro. Empezamos a hablar. Y todo el camino, desde cuando lo recojo hasta cuando llego a donde lo tengo que dejar, se queja del país, de la guerrilla, de los vecinos, de todo. Y yo solo hago así. Lo escucho. Y me pongo a pensar, no le digo nada, pero yo solo pienso. Hace cuatro años, yo le hablé del mismo negocio en el que yo estoy. Hace cuatro años... Él no ha podido tomar una decisión acertada en su vida, pero no la tomó. Cuatro años pasaron, él pensó que tenía todo asegurado y no lo tenía. Y ahora lo único que hace es quejarse y criticar todo en vez de tomar decisiones. ¿Sí? La, la vida, la, el, el futuro no depende del gobierno. El futuro no depende del país, el futuro depende de ti. Quien siga esperando que el gobierno solucione todo, olvídate. ¿Sí? quien siga esperando que se logre el tratado de paz para que las cosas funcionen, olvídate, tú decides, tú construyes, tú haces, tú levantas negocios, tú ayudas a gente a levantar negocios, es tu decisión y luego tu futuro va a ser mejor. En cuatro años que ha sido disque es época de crisis en el país, lo único que yo he visto es cómo mis ingresos se han multiplicado en este negocio, mes a mes. Yo vi cómo de mayo a junio, escuchen esto, de mayo del 2000, a junio del 2000 mis ingresos crecieron en 70%, 70%. Muy bien, yo no sé, yo no conozco un negocio que de un mes a otro se multiplique en 70% tu ingreso. 70%. Y venía de febrero a marzo en una alza tremenda. De febrero a marzo se había crecido en más del 100%. Pero se había, y en mayo a junio se creció otro 70% más. Yo estaba, yo estoy dichoso. Porque se lo consignaron el 10 de este mes. Y cuando yo vi mi saldo, ¡wow! 70% más que el mes anterior. Tu vida puede cambiar. Bueno, pero ¿cómo vamos a hacerlo entonces? Tenemos que desarrollar un plan de acción simultáneo. Simultáneo en que sentir tú de esperar, tener toda la mentalidad para empezar a ganar dinero en esto Vas a hacer las cosas simultáneamente, simultáneamente. Vas a simultáneamente empezar a construir el negocio y al mismo tiempo te estás capacitando para adquirir el estado mental. El estado mental que te dice, éxito es ver lo posible donde otros ven lo imposible. El estado mental que te dice, te borra de la palabra imposible de tu vocabulario. La palabra imposible no existe en el diccionario de los triunfadores. La palabra imposible no existe en el diccionario de los triunfadores. Entonces empiezas a ganar ese estado mental, simultáneamente vas ganando dinero. Y vamos a ver cómo se hace eso. Para que en dos a cinco años tienes estado mental y tienes un montón de dinero, si quieres. Y tienes libertad económica, si quieres. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Estado mental. Tienes si que el sistema te va a ayudar a encontrar un por qué hacer este negocio. ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te inspira? ¿Qué, ¿Por qué motivo tú harías este negocio? Y yo en cuatro años que llevo haciendo este negocio he encontrado diversos motivos. Pero he sacado una conclusión por la cual todo el mundo debería hacer este negocio. Debería. Hay muchos motivos por los que personas entran, pero hay un motivo que yo he visto muy trascendental por el cual todo el mundo debería entrar a este negocio. Y ese motivo viene de analizar las cuatro alternativas que tenemos en la vida para generar ingresos. La primera alternativa se llama empleo. Entonces tú como empleado lo que haces es vender tu tiempo. ¿sí? Y como empleado jamás se consigue libertad económica porque cuando dejas de vender tu tiempo, dejas de ganar dinero. Puedes estar trabajando 10, 15, 20, 30 años en una empresa. ¿Qué pasa si dejas de trabajar en esa empresa? Dejas de ganar. Puedes tener dos, tres, cuatro empleos. ¿Qué pasa si dejas de, ganar, de, de trabajar? Dejas de ganar. Entonces, como empleado, a no ser que hagas algo en adición a ser empleado, paralelo al empleo, jamás se logra libertad económica. Jamás porque libertad económica, como yo lo he entendido después de cuatro años, es la posibilidad de generar un ingreso y que ese ingreso no dependa de tu actividad física para que se genere y que ese ingreso sea suficiente para cubrir tu estilo de vida, gastos básicos imprevistos y sobre dinero para ahorrar y no dependa de tu actividad física en algo para que se produzca ese dinero sino que trabajes o no trabajes vivas o no vivas, ese dinero llega a tu casa eso se llama libertad económica ¿Sí? ¿a quién le gustaría bajo esa definición tener libertad económica? entonces el empleo ¿Qué pasa si dejas de trabajar? Dejas de ganar. No cumple con libertad económica. A no ser que llegues hasta la pensión, pero en la pensión lo que pasa es que uno recibe el inmenso privilegio de vivir peor que antes. Porque gana menos. Y libertad económica, la definición de libertad económica es que cada vez ganes más y te sobre más. Y no que después de 20, 30, 40 años de trabajo, te quiten el 30% de lo que ganabas antes. Mínimo. Porque si ganabas mucho más, hay una pensión mínima. Si ganabas 10 millones, tranquilo, te vas a los 3.500. ¿Qué? Algo así. Si ganabas 3.500, te vas 70%, 30% por debajo. ¿Ok? Mínimo el 30%. Es una libertad económica. Después de toda una vida de esfuerzo, 65 años. Segunda alternativa que tenemos, autoempleo. En el autoempleo es aquella persona que invierte dinero en un negocio, pero ese negocio requiere de su presencia física toda la vida. Un ejemplo, un médico puede ganar, entre más dinero gana, un médico que tiene su propio consultorio, es su consultorio, es su propio jefe, pero entre más dinero gana, menos tiempo tiene, menos tiempo libre tiene porque su ingreso depende de cantidad de pacientes. Entre más pacientes, más dinero. ¿Estamos? Pero ¿qué pasa si deja de atender pacientes? Deja de ganar dinero. Un contador que tiene su propia oficina, es su propia oficina, sus propias computadoras, es todo suyo propio, su propia agenda, pero ¿qué pasa si deja de llevar contabilidades? ¿Qué pasa si mi contador no me lleva la contabilidad? Pues le dejo de pagar. Es su oficina, pero yo le dejo de pagar. Entonces toda la vida va a tener que estar pendiente de la contabilidad de todos sus clientes, por más años que lleve. No es libre económicamente, jamás lo será. A no ser que haga en adición algo extra. Odontólogos, Con su propio consultorio igual. Dueños de restaurantes, la mayoría de restaurantes jamás los puedes dejar solos. Son muy pocos los que algún día los puedes dejar solos. Y siguen produciendo dinero. O Entonces sea, la pregunta de esta noche no es ¿cu ¿cuánto dinero ganas? Hay personas que creen que este negocio se entra para por dinero nada más. No, se entra por libertad económica, porque cualquier otro negocio te puede dar dinero. Pero libertad yo solo conozco unos poquitos. Y el más simple y viable que yo conozco es este. Es el más simple y viable, más fácil de todos los negocios que yo conozco que permiten libertad económica. Este. ¿Sí? Entonces fíjate, autoempleo no da libertad económica, no da, no da. El autoempleo y el empleo tiene una característica fundamental, a más ingresos menos tiempo libre, a más ingresos menos tiempo libre. El autoempleado que mejor le va, más lo absorbe su negocio. Menos tiempo libre tiene, más estrés. Y al empleado que mejor le va, más lo absorbe la corporación para la, que lo trabaja, para la cual trabaja. Sí. Más lo absorbe, más horas le tiene que dedicar. La otra alternativa se llama ser dueño de negocio. Y eso sí da libertad económica. Dueño de negocio de verdad, no en autoempleado. Dueño de negocio es aquella persona que invierte en un negocio que algún día, invierte tiempo y dinero en un negocio que algún día puede dar dinero, así no trabaje que algún día puedes soltarlo y sigue produciendo dinero. hay una de qué negocio te estamos hablando hoy aquí? De ese. Dos a cinco años, o cinco a diez años, lo que quieras, inviertes en este negocio, que a mí se me hace todavía muy saludable cinco a diez años. 5 a diez años, para que en diez años no tengas que volver a trabajar en tu vida, se me hace algo muy corto de tiempo. ¿Tú te imaginas esto? Mira esto. Mira, esto es hoy. Esto es hoy. Hoy. Esto es cinco años. Bueno, pongámoslo más lejos. Esto es... Pongámoslo más lejos para los que llevan aquí ya tres años o cuatro años. Pongámoslo diez años. Esto es hoy, estoy es diez años. De esta mano, a la pared de allá es el resto de tu vida. ¿Quién cree que vale la pena? Hoy, diez años, el resto de tu vida, libertad. No tener que volver a trabajar en la vida por obligación. Si trabajas es porque te gusta, por opción, porque quieres, no porque te toca. No volver a tener que tener problemas financieros jamás en la vida trascender un poco en el cuentas por pagar, en deudas, trascender a qué me refiero, a que eso ya no importe porque ya no las tienes y las cuentas ya, las paga, ya se pagan solas, trabajes o no trabajes, y ya lo que haces es que te sobra dinero y te sobra tiempo y ahí es cuando descubres para qué estás en este planeta. Antes ni siquiera has descubierto. La cuarta alternativa se llama inversiones, la cuarta alternativa se llama inversiones, Inversiones sí dan libertad económica, pero requieren dinero. Si yo me compro 10 apartamentos y los alquilo y cada uno lo alquilo en 500.000 y todos son míos porque si no el negocio es del banco, entonces está fenomenal porque yo gano 5 millones, trabaje o no trabaje. Me puedo ir 10 años de, de un año de vacaciones y encuentro 12 meses, 5 millones, 60 millones y no trabaje. Eso se llama libertad económica, si yo puedo vivir con 5 millones. Si tengo puedo vivir es con 10 porque mi estilo de vida es de 10 millones, entonces lo que hago es tengo que invertir en otros 10 apartamentos. Entonces ya es como 2.000 mil millones. ¿Te das cuenta si cada parte da en todas las 100 millones? Inversiones dan libertad económica, pero requieren dinero y tienen alto riesgo. Entonces, mira, ¿por qué hacer este negocio? ¿Por qué? Libertad económica. Porque el empleo y el autoempleo te llevan a algo que se llama el ciclo del hámster. ¿Ustedes conocen el animalito del hámster? ¿Sí? El animalito hámster, el ratoncito aquel. si ¿Sí lo han visto en la jaula? Él se mete en la jaula y está la ruedita, y él empieza a trotar en la ruedita a una velocidad impresionante. ¿Lo han visto? A una velocidad impresionante. Y se queda estático. O sea, se mueve a mucha velocidad, pero está estático. No se mueve de un punto a otro. Igual le pasa a los seres humanos en el ciclo, en el empleo y en el autoempleo. Mira lo que les pasa. De la casa, el trabajo, el trabajo, el la casa, la casa, el trabajo, el trabajo, la casa, la casa el trabajo, el trabajo, la casa, el trabajo, el trabajo, la casa, la casa el trabajo, el trabajo, la casa, y para dónde van en su vida. Pregunta. Pregunta. ¿Por qué te levantas todas las mañanas? Es que hay que pagar cuentas. Luz, agua, teléfono, las deudas, ese, trabaja, la casa, el trabajo, el trabajo, la casa. ¿Y por qué trabajas 8, 10, 12, 14 horas al día? Es que hay que pagar cuentas. Luz, agua, teléfono, deudas, colegio de los niños, deudas, deudas. ¿Y por qué? ¿Y cuál es tu misión en la vida? Deudas, deudas. ¿Tú te imaginas el peligro? Mira esto. Cuando yo les hablo del porqué, porque sí hay hay personas que entran porque quieren un carro hermoso. Qué bueno. Qué bueno un carro hermoso, a mí me encantan los carros. A mí me encantan los carros, pero sería demasiado poca cosa un carro comparado con mi libertad. Yo mi libertad no tiene precio. ¿Sí? Yo me compré un BMW M3 con este negocio. Me lo compré con ahorros de febrero del año pasado a noviembre del año pasado y lo pagué en efectivo de contado. Pero ¿sabes qué? Eso es demasiado poco. En comparación a la libertad que el negocio me ha dado. La libertad no tiene precio. La libertad no tiene precio. Entonces hay personas que entran por un carro, pero si quieres trascender en esto, tienes que querer el carro, pero entender el concepto de libertad. ¿Sí? Hay personas que entran por una mejor casa, ¡qué bueno! Pero tienes que entender el concepto de libertad. Una mejor casa la puedes tener con otro negocio. Oye, Yo te reto y te animo a que tu vida no sea una hamstermanía, hoy Yo te reto a que pongas en un plano, en, en, en el plano menos, yo no sé cuánto, eh, agua, luz, teléfono, colegios, comida, que eso se pague, trabajes o no trabajes. Y que tú empieces a ver yo para qué estoy en este planeta, qué es lo que me hace feliz a mí de verdad qué me realiza a mí de verdad, compartir con mis hijos, con mi esposa, qué leer, escribir, qué es lo que me gusta a mí de verdad, porque yo estoy seguro que no es pagar cuentas toda la vida. ¿Sí? Entonces, ya hablamos de eso, defines Y número 2 vamos a entrar en, en preparación mental, y para la preparación mental les hablé de cassettes casete de triunfadores, entonces te reto a que te escuches al menos un casete. Esa persona se escuchó uno o más casete al día, esa persona se escuchó los cuatro del toolbox y no más. Y una vez, esa persona empezó a invertir en casete. Yo le voy a decir, yo yo traigo una maleta aquí, ¿dónde está la maleta? ¿Quién? ¿Tú, ¿Tú me haces el favor? ¿Me la sacas, por favor? Y yo tengo una maleta, ¿sí? Yo he querido ser muy gráfico hoy. Porque quiero que cuando tú vayas allá en un mes, veas cuando estés comportándote como ese, digas ¡ah! y entonces te pases a comportarte como ese. ¿Sí? Mira esta maleta. Te hago a la Esta maleta ha viajado bastante. Esta maleta es, trabajan todos los que están ahí adentro, trabajan para mí. Esta maleta vale millones, millones, millones de dólares. Esta maleta, tengo una cantidad de millonarios ahí adentro. Yo los comprimo y los meto ahí. El que quiera levantar este negocio en grande, lo que necesita es tener tantos millonarios como yo en su maleta. ¿Sí? Y entonces aquí está Tim Foley, ¿no? 18, 19 años con este negocio. Tiene jefe ejecutivo. Y yo le digo, Tim, trabaja bien duro para mí. Tim, a trabajar. ¿Qué cuento de tu jeje ejecutivo? ¿Qué cuento de tu Viper, de tu Corvette, de tu Mercedes 500, de tu mansión? Tú trabajas para mí. Pedro Lizardi, otro millonario libre con este negocio. Pedro Lizardi, a trabajar. Olvídate de tu BMW, tu Mercedes que tienes ahí, de tu casa en la Florida. Por favor, de tu lancha, a trabajar para mí, Pedro Lizardi. Mario Orsini. Mario, olvídate de tu Cadillac y de tu guitarra y tus viajes con... Con Betty, a trabajar. Carlos Jurado, olvídate de tu burbuja y olvídate de tu apartamento en la playa Panamá, a trabajar. Todos millonarios libres, trabajando para ti. Tú sabes qué es esta maleta, poder. Tú no te imaginas el poder que tiene eso. Aquí hay dos millones de casetas ahí adentro. Y yo te voy a decir cómo he levantado este negocio. Lleno maleta de esta, promuevo, vacío maleta de esta, la vuelvo a llenar, promuevo, vacío maleta de estas, la vuelvo a llenar, promuevo, vacío maletas de estas y entonces pongo millonarios en manos de la gente. Alguien me preguntaba, alguien me preguntaba, ¿tú cómo has hecho para ganar la credibilidad en este negocio y que la gente te crea y que los que son mayores que tú te crean? No, es que a mí no me cree nadie todavía. Yo no tengo credibilidad. Yo simplemente le digo a la persona, olvídate de que tú vas a aprender esto de mí. yo no Tú, tú me dijiste que querías... ¿Tú me dijiste que querías un Porsche? ¿Sí? Yo, yo no tengo un Porsche. ¿Tú me dijiste que querías una casa en Florida? Sí. Yo no tengo una casa en Florida. ¡Olvídate de aprender este negocio de mí! Tú tienes que aprender este negocio de los que saben. Y yo no soy el que sé de este negocio. Los que saben de este negocio son los que están en esos casetes. Los que saben de este negocio están en los seminarios, excepto en el de hoy. <risa> los que saben de este negocio, los que están en este negocio... Oigan, estos seminarios me ponen en una situación difícil. Porque realmente yo no enseño. Y no quiero enseñar. Yo solo promuevo este sistema de PRONES. Y dejo que el sistema de prone le enseñe a toda la gente. ¿Sí? Y así es como he levantado el negocio. Y ahí, no es mentira, eso está lleno de casetas. Porque yo paso por aquí, tengo que visitar una ciudad donde tengo grupo, y yo tengo que andar con una maleta esta de casetas. Yo desde el principio lo que hacía era una maletica de ropa y una maletota de casetas. Y yo les hablaba, mira, no vamos a ser millonarios, pero tenemos que aprender de ellos. Pero esto es increíble en libertad económica, pero tenemos que aprender de ellos. Pero es impresionante lo que yo he aprendido de ellos. Y este negocio se hace como ellos dicen. Y se logra lo que ellos tienen. Y personas invertían en cassettes y personas entendían el negocio y personas empezaban a escuchar más cassette y personas al ganaban estado mental o ganan estado mental de riqueza y tú trabajas menos. ¿Tú te imaginas yo cómo voy a reemplazar 2 millones de casetes en información para el grupo? ¿Tú te imaginas que es que cada persona compre un casete en el grupo y ya se lo escuche? ¿Yo cómo voy a duplicarme y estar en esa asesoría directa que va a tener cada persona que compró su casete? Yo no lo puedo hacer, pero esos diamantes sí, en esos casetes. Eso está lleno de casetes y espero que tú tengas maletines llenos de casetes para tu uso y para promover y que tu grupo tenga casetes. Y ya sabes lo que le pasa a tu grupo. Leer libros entonces hay que leer libros que te recomiendan para mejorar, ay, es que está lleno de verdad ¿quieren abrirlo? si no me creen que está lleno de caser abrámoslo, abrámoslo ¿sabes para qué? para el impacto esto es aburrido cargar con un maletín de esto, pero ¿sabes que da mucho dinero porque te hace libre ¿sí? mira no, la mesa, aquí aquí ah, no traje la llave Está con llave y no la trae. Mm. Ok. No, quería que lo vieran para que vean cómo salen cassettes de ahí y les quede eso grabado en su mente. Entonces, cada vez que ande sin cassettes por ahí construyendo este negocio, digo, estoy pareciendo a ese. Esta, esta persona solo tenía cuatro cassettes. Los del toolbox es cuatro nada más y quería hacer un negocio millonario con cuatro cassettes. Millonario con cuatro cassettes, olvídate. Mil cassettes han pasado por mi mente. Mil, mil cassettes. O 8 millones en casetas han pasado por mi mente, en el transcurso de 4 años. Es el activo más poderoso que yo tengo, porque con esa información puedo levantar un negocio igual o más grande en Colombia, igual o más grande en Venezuela, igual o más grande en Perú cuando abra, igual o más grande en Bolivia cuando abra, igual o más grande en Ecuador, y yo solo, ya están en mi mente. De los mil casetas se me han perdido 700, tengo 300 nomás en el momento. Los que son en inglés, porque los que son en español, como los prestos, se, algunos se me se me pierden. Sin embargo, en mi mente ya están. ¿Te das cuenta? Ya hicieron lo que tenían que hacer en mí. ¿Sí? El activo más poderoso es ese. Libros, seminarios como este, con oradores diferentes. Y convenciones. Ahí está la clave. Convenciones donde puedes tener a los millonarios libres en vivo enseñándote. Millonarios que tienen libertad económica ¿sí? y que te enseñan en vivo. ¿Cuál es el poder del sistema? El poder del sistema es que te te da ese estado mental. como Con la asociación. Asociación es, si tú ves a alguien que lo hizo, tú también lo puedes hacer. Todos ustedes han hecho cosas más extraordinarias que lo que hacen los diamantes para lograr diamante. Todos ustedes, aquí hay médicos, en este auditorio hay médicos con especializaciones, aquí hay odontólogos con especializaciones, aquí hay ingenieros, aquí hay arquitectos, aquí hay contadores, aquí hay personas que saben tocar guitarra, que saben tocar piano. Aquí personas que han pertenecido a selecciones deportivas. Todo eso es más difícil que hacer este negocio. Todo eso, unido. El, lo, imagínate lo que se requiere para ser médico. ¿Te das cuenta? Todos ustedes han hecho cosas más extraordinarias. Entonces, lo que tú tienes que ver es cuando vengas a un seminario y veas a alguien hablar, dice, si él lo ha hecho, yo también lo puedo hacer. Ese es el poder de la asociación, de que nos unimos para mostrar que para que personas que han tenido los resultados hablen y todos ustedes digan, si él pudo, yo puedo. yo Si yo pude lograr medicina, yo puedo ser diamante. Si yo lo, logré ser ingeniero, yo puedo ser diamante, porque ser ingeniero es más difícil que ser diamante. ¿Sabías eso? Ser médico es más difícil que ser diamante. Ser universitario es más difícil que ser diamante. Yo en la universidad trasnochaba más, Yo en la universidad me tenía que aguantar horas, horas, horas de clases. Yo en la universidad tenía que llegar a hacer proyectos y seguir derecho, y, y seguir derecho dos o tres días a veces. La universidad es más difícil que este negocio. ¿Sabían eso? Es más el colegio. El, el, la primaria es más difícil que este negocio. De verdad. Pero ¿sabes qué tú Vicky, hiciste en la primaria? Fuiste consistente. En la primaria ibas todos los días, en la primaria hacías las tareas, en la primaria escuchabas a los profesores y llegas a este negocio y no escuchas a los maestros y no lo haces todos los días y no haces las tareas. Es más fácil que la primaria, pero la primaria era más juicioso que en este negocio. Es más fácil que la universidad, pero la universidad era más juicioso que este negocio. Es, era, es más fácil que tu empleo pero en tu empleo eres más juicioso que este negocio sabías eso <risa> verdad <risa> pues, estado mental ya les dije ahora vamos a acción cuál es la acción en esto la acción es simple mira la acción en esto si eres nuevo alguien te organiza dos reuniones en tu casa Si no eres nuevo, organizale dos reuniones en casa a los nuevos. <risa> Fácil, ¿no? Número uno. Pero para eso, ¿qué vas a hacer? Si eres nuevo, dile a alguien que te ayude a hacer una lista de 100 nombres. Si no eres nuevo, ojalá ya tengas tu lista, pero empiésale a ayudar a nuevos a hacer listas de 100 nombres. ¡Ojo! ¡Ayudar! Uno de los errores es, oye, haz una lista y luego hablamos. No hace la lista nadie. Tú te sientas con la persona y hacen la lista juntos, de los nombres de él. Tú le estás ahí, vamos, vamos, a completar 100 nombres, a quién más conoces, le ayudas, eso está en el toolbox, cómo hacerlo. Pero ayudar a hacer lista de 100 nombres. Concretan dos reuniones, después de la lista de 100 nombres, concretan dos fechas para dos reuniones. Paso 3 invitas, escucha esto ayudas a invitar al nuevo. ¿En qué sentido? Tú no invitas por él, te sientas con él en el proceso de que él invite personas a las dos reuniones. ¿Escucharon? Eso es clave. Ok, haz una lista, tal día hacemos las reuniones, invita gente y nos vemos ahí. Llegas a la reunión y no hay nadie. O llegas a la reunión y hay una persona. y ¿Qué pasó? ¿Sabes qué pasó? No invitó uno invitó de la forma correcta, o invitó a última hora a cinco personas, y cinco personas no tra este negocio son probabilidades cinco personas no alcanza para dar la probabilidad de que asista al menos uno necesitas hablar con más para que asistan más la probabilidad es esta, hace 100 llamadas 50 contestan de los 50 que contestan, 20 asisten entre las dos reuniones, de los 20 que asisten 3 entran esa es la probabilidad Entonces, si tú no hiciste 100 llamadas y 50 no contestaron, y 50 contestaron, no esperes 20 invitados en una casa, no, no esperes 20 invitados en dos reuniones. Entonces, si tú que estás trabajando tu negocio, tú quieres cerciorarte de que las 100 llamadas sí se hagan, o de las 50 llamadas sí se hagan. Y para eso, ¿qué te haces? Te sientas con la persona nueva y te quedas con él haciendo las llamadas. Él las hace, pero tú lo orientas para que él... Llamada llamada lo vas orientando, porque ¿sabes qué pasa? Una de esas llamadas puede aparecer alguien que está mal informado de este negocio y entonces si tú no estás ahí, él se desilusiona en ese instante. Pero si tú estás ahí y le dices, no hay problema, eso me pasó a mí, vamos por la siguiente llamada y la próxima vez que te digan esto, di esto. Y tú como empresario independiente que sabes un poquito más de este negocio, orientas al nuevo en ese proceso de invitar. Y más después de cuatro años del negocio en Medellín. Necesitas orientar al nuevo en cómo invitar, y no es, oye, invita, no, siéntate con él y haz las invitaciones, diviértete tomando Coca-Cola, lo que quieras, te diviertes ahí, vamos por la otra, es más, cuando acabemos la llamada nos vamos y nos comemos una buena hamburguesa, lo que sea, ¿me entiendes?, se divierten con eso, y hacen las dos reuniones, entonces si eres nuevo alguien te va a hacer esas dos reuniones, si no eres nuevo le estás haciendo dos reuniones a alguien, esas dos reuniones en su casa, ¿Y qué haces en la casa de alguien? Aquí hay un paradigma. Yo di planes todo el año. Ojo aquí. Yo doy planes todo el año, dicen algunos. ¿Y qué pasa? No se trata de dar planes. Tú no vas a las casas a dar plan. Tú vas a la casa a encontrar otra persona interesada. ¿Vieron cómo cambió eso? Di el plan. Y entonces das el plan y sales de ahí. Ok, hablen con fulanito. Él acaba de empezar este negocio. Él nos orienta. Chao. Estén bien al otro día hagas otro plan, ¡págas el plan! Ok, chao, me encantó verlos, hablen con fulanito, él es nuevo, él los orienta, chao pues. Todo el año di planes y qué pasó, ¿por qué no crecí? Te voy a decir por qué. Porque no se trata de dar planes, se trata de encontrar alguien más, inter alguien interesado después del plan acercarse a esa persona interesada o a esas personas interesadas, empezar a ganarse la confianza, construir una relación de amistad y decirle, oye, ¿quieres realmente hacer esto? Vamos a hacerlo juntos, yo te ayudo, si tú decides hacer esto hoy mismo, ahora mismo yo te ayudo directamente. Y concretamos una cita y te inicio correctamente. Y entonces, ¿qué le dices? Te reúnes con él y ¿qué haces? Le ayudas a hacer una lista de 100 nombres, programas dos reuniones con él, le ayudas a hacer 100 llamadas, tienes invitados, ¿sabes por qué tienes invitados? Porque había... Porque tú hiciste las llamadas con él. ¿Te das cuenta? Llegas, a hacer las reuniones. Hay invitados porque tú mismo aseguraste la probabilidad para que hubiese invitados Hay invitados y dentro de esos invitados hay interesados. Siempre hay interesados. Si hay buena probabilidad de asistentes, hay buena probabilidad de que haya gente interesada. Entonces hay interesados, se te acercas el invitado. Oye, ¿quieres hacer esto? Construye relación de amistad. ¿Tú a qué te dedicas? Ta, ta, ta, ta, ta. Concretamos una cita y ¿qué haces? Cien nombres. Dos reuniones, 100 llamadas y vuelve y juega. Y así empiezas en alguien y sigues hacia abajo. De A1 a A2, de A2 a A3, de A4 a A5, de A5 a A6, de A6 a A7. Entonces no se trata de dar el plan, se trata en qué A vas y para cuál vas. Eso se llama enfoque. Tú puedes dar planes toda la vida, pero si no enfocas, no tienes los resultados. Eso yo lo aprendí el último año en este negocio sino enfocas, entonces tú enfocas y enfoca es, voy a dar el plan A, ah, A, ah, corrige la pregunta, voy a pasar de A5 a A6, bien diferente, A6 está un nivel debajo de de A5, ¿lo estamos entendiendo? ¿O me estoy haciendo me estoy haciendo entender más bien? ¿Sí? Igual en otro grupo B, igual en otro grupo C, que las la letras es para llamarlos, pero no tiene nada que ver con desde A base. Entonces de A1, A2, A3, A4, A5, A6, de uno en uno porque obviamente entran más, pero si tú solo puedes trabajar de esa forma con uno o dos máximo por grupo. ¿Y sabes qué pasa? Si tú te enfocas por un año en ese proceso, por un año sin parar, llegas a Esmeralda. ¿Sabían eso? Por un año. Tú sabías que Esmeralda es un año Elmeralda es un año siempre, eso yo lo aprendí, y lo aprendí el año pasado. Elmeralda es un año, tú puedes llevar en este negocio cuatro años, te doy un secreto, solo te falta un año para elmeralda, tú puedes llevar en este negocio seis años, solo te falta un año para elmeralda, ¡tú puedes acabar de empezar! Solo te falta un año para elmeralda, ¡un año! Estás a un año de tu libertad, si enfocas en tres grupos, Y sigues auspiciando más. Porque ¿sabes qué me pasó a mí? En el, en el año que yo pensaba llegar a Esmeralda, me enfoqué, en, me enfoqué en tres grupos, pero uno de esos no fue. Pero afortunadamente auspicié otros. Y uno de los que auspicié después, sí fue. Entonces, si no hubiese auspiciado otros, el año que me decidí a correr el Esmeralda por primera vez, que falló, primer intento de Esmeralda, porque no no sabes por qué, porque no hacía lo de la lista, no hacía eso, no hacía ese proceso. Entonces, el primer año que me falló el primer año que me falló yo tomé la precaución de seguir auspiciando gente me enfoqué en tres pero seguí auspiciando gente y seguí trabajando con ellos en forma no tan con, no tan tan intensa con los otros grupos pero sí trabajando con esos otros grupos uno de esos grupos avanzó y cuando me falló el otro mefo me, me enfoqué en cuatro y entonces uno de esos ya rompió y ahí, ahí fue la esmeralda pero qué tal que yo no hubiese tenido grupos de reserva? entonces enfócate en tres pero sigue metiendo gente en el, en frontalidad registrando franquicias un año para esmeralda no gastes toda tu vida haciendo este negocio no la gastes toda tu vida haciendo este negocio hazlo de una vez por todas y luego disfruta vive toda tu vida disfrutando de tus sueños cierto no es más más viable yo no quiero toda la vida estar en el proceso Yo quiero hacerlo de una vez por todas y luego vivir mis sueños. ¿No creen que es mejor? ¿Cierto? Hazlo de una vez por todas y estás a un año. Un año. ¿Sí? Un año. Toma la decisión que este sea tu año. Va a ser un año. Igual va a ser un año tú, si te quedas aquí 10 años y quieres llegar a Esmeralda, en 10 años vas a tener que correr tu año de Esmeralda. Porque cuando yo corrí mi primer año y me falló por falta de enfoque, por unas cosas que no sabía, cuando yo corrí mi primer año, ¿sí? Y fallé, te voy a decir algo, corrí mi primer año y fallé. Igual el segundo me tocó correrlo igual. Igual me tocó el segundo, el mismo proceso. Así ya tengas algo avanzado, te toca el mismo proceso. Volver a repetir, volver a hacerlo, lo mismo. Entonces, ¿por qué no lo haces de una vez? Si sabes que es un año, ¿para qué estar diez en esto y no correr de una vez un año? ¿Estamos? Un año y listo. Un año para tu libertad. Un año empiezas a calificar a Esmeralda. Y luego decides o tomas otra decisión de correr tu segundo año para diamantes y listo, ¿sí?, y les voy a decir algo, es mejor dar que recibir, pregúntale a los boxeadores, ¿sí?, entonces deja de pedir empleo, y ponte serio con tu vida, construye un negocio grande, que te sobre dinero, haz inversiones y empieza a dar empleo, deja de pedir dinero, ponte serio con tu vida, haz un negocio grande, llega a Esmeralda o a Diamante, Y luego empieza a dar dinero, a prestar. Deja de pedir a tus padres, el caso de los hijos que piden a sus padres. Y ponte serio con tu vida, haz un negocio grande y el día de mañana dale a tus padres. Deja de pedirle a, lo, a tus hijos en caso al contrario. Y haz un negocio grande, llega a Esmeralda y el día de mañana dale más a tus hijos. Imagínate si todos se dan, todos nos damos. ¿Tú te imaginas? Papi te traje esto y el papá yo te traje esto. Cosa más sabrosa. ¿Te das cuenta? Si todos los damos, te dejas de pedir oportunidades. Y haces esto en grande y en el mismo proceso estás dando oportunidades. Y luego entre más dinero ganes, más oportunidades vas a poder dar. Y entre más aprendas, más oportunidades vas a poder dar. estás dando a la gente la oportunidad de crecer, de cambiar, de construir un futuro mejor. Es mejor dar que recibir. Es muy bueno que estén aquí asistentes y que estén aprendiendo. Y que estén aprendiendo. Pero yo te reto a que en un año y medio, dos años, tú estés dándole a la gente de tu experiencia, de tu información. El mundo necesita tu historia, el mundo necesita tu experiencia, el mundo necesita tus retos para que tú los compartas con ellos y ellos se den cuenta que ellos también pueden. ¿Sí? Este negocio no es una oportunidad ya para mí, es una responsabilidad. Este negocio no es una oportunidad, es una responsabilidad. Si tú tienes esto en tus manos, tienes la opción de ayudar a mucha gente. Tienes la opción de cambiarle la vida a mucha gente. Es tu responsabilidad triunfar en esto. Es tu responsabilidad el día de mañana estar aquí en una tarima enseñándole al mundo entero lo que tú lograste para que ellos se den cuenta que también lo pueden lograr. Es tu responsabilidad el día de mañana poder hablarle a la gente. Tú eres libre, tú eres libre, tú eres libre de viajar, tú eres libre de escribir, tú eres libre de comunicarte, tú eres libre de comprar eres libre de compartir el tiempo que quieras con tus hijos, de compartir el tiempo que quieras con tu esposa, tú eres libre, libre, libre, totalmente libre. ¿Y por qué no lo haces? Porque no eres libre. Tienes que conquistar tu libertad. La libertad se conquista, porque si fueras libre harías todo lo que te acabo de mencionar. Yo vi hace poco un Porsche y descubrí que no era tan libre como creía, porque no lo pude comprar. ¿Por Valía 160 millones y no los tenía para comprarlo de contado. Entonces dije, no libre, tengo que conquistar mi libertad. En ese sentido. Yo quiero ir a Europa, yo quiero ir a Japón, ya, y quedarme un mes allá. Lo puedo hacer, ya, y pagando de contado. Si no puedo, no soy libre aún, tengo que conquistar mi libertad. Con conquistar mi libertad. Tú tienes que conquistar la tuya también. Conquistemos la libertad de nosotros. Cambiemos esa rutina de hámster También esa rutina de esclavitud. Consume los productos de tu negocio. Eso está dentro del plan de acción del negocio. Si no, imagínate, imagínate tú bañándote con otro desodorante, bañándote con otro jabón, bañándote con otro jabón y diciendo que con este jabón te vas a hacer libre. ¿Sí? Yo, la lavadora mía ya no hace chaca, ya no hace chaca, chaca, ahora hace cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque. cheque. Porque el detergente, blanqueador, suavizante, todo es de mi negocio. ¿Te das cuenta? Yo me jabono y veo cheques correr por mi cuerpo, viajes correr por mi cuerpo. Usa los productos de tu negocio, de tu franquicia, tiene sentido. Conquista tu libertad, estás a un año de tu libertad. Para mí ha sido bien chévere, chévere compartir esta primera parte con ustedes. Nos vemos en la historia, que ahí nos divertimos un buen rato. ¡Muchos éxitos! Esta es una grabación con derechos reservados de PRONET. La reproducción total o parcial de esta cinta... Está prohibida. La compra de este cassette es opcional y no reembolsable.